porque había réplicas muy fuertes así es. y cómo salía mi, mi abuelita con mi hija y así que por eso mismo también el costo el, el de llevarnos mal ya con el, el dueño por por habernos subido me hizo buscar otro sitio donde puedas estar más a la salida porque con las réplicas habíamos réplicas muy fuertes y mi abuelita se quedaba con mi hija y cómo la cargaba para sacar. Y yo vivía al fondo de todo lo que era un, una calle, un paisaje. Así que vivía vi en un sitio donde era más a la, a la calle, donde ella podía cargar a mi hija y, y ya estar en la calle. Claro. Porque los sismos eran, las réplicas eran muy fuertes. Así Mili, que... eh, y en esos días, en esas primeras primeros días o primeras semanas tal vez, eh, ¿recuerdas algún tipo de...? Mm... De, de ayuda o de algún tipo de apoyo que, que hubiese llegado de parte de autoridades, autoridades locales o de otros de otro lugares, en fin. ¿Recuerdas que haya habido algún tipo de, que, de, de, de apoyo, de que alguien llegara a prestar atención de qué es lo que estaba pasando con, con la gente que vivía ahí en ese sector, por ejemplo? No. ¿No? No. Porque no, para nosotros aunque había pasado un terremoto, teníamos que seguir trabajando. Y no, no hubo ningún, ninguna ayuda. Y, y eso también diciendo de, de, de mi país, de que se habló mucho de que había el consulado, estaba dando un como un bono para, para las familias. Pero para eso Fueron muy, muy pocas las personas que pudieron este alcanzar a eso porque no, no fue eh, pronunciado mucho, no se supo. Solamente para algunas personas que sabían mucho más de eso. Porque yo también intenté ir para ellas para ver si había alguna ayuda y no la hubo porque hay, tenía que esperar a la asistente social y la asistente social es una persona que debe, no debería estar ahí, no debería seguir en nuestra embajada, ni en, en el consulado, porque es una persona prepotente, que no sabe tratar a las personas y yo ya he tenido un roce con ella, porque no porque estoy en otro país me va a venir a tratar como quiera, porque me conoce que yo de pelear soy buena. Y no. Le dije, ¿sabe qué? Si usted no me atiende, está bien, muchas gracias. Si va a ayudar a las personas que usted cree que debe ayudar, hágalo. Y a las personas que realmente lo necesitamos, porque yo tengo una hija de seis meses, que yo tengo que trabajar y no tengo la solvencia económica en este momento. No, que tiene que esperar. Tengo toda la mañana esperando, le digo. Tengo a mi hija sin comer y yo la tenía que llevar a, a todos lados a mi hija. Y ya lloraba de hambre. Le dije, ¿sabes qué? Adiós, gracias. Si va a ayudar, ayude a quien usted crea con eh, la posibilidad. Pero veo que acá el consulado es una mentira. Agarré mis cosas, mi hija, y me mandé a cambiar. Mm. Porque no iba a esperar que mi hija siga llorando de hambre porque estaba... Claro. Así que no vi ayuda. Y en el en el municipio, por ejemplo, de la, en... En las oficinas de ayuda de la comuna, por ejemplo, alguna cosa, no, no, no tuvieron ningún tipo tampoco. de... Ya. Yeah. Y, y aparte que teníamos que ir a, a la comuna, al municipio, pero se acercó, la, más pérdida de tiempo. Así que muchos preferimos mejor seguir trabajando, buscar nuestros propios medios para salir adelante, que esperar que nos ayuden. Porque si esperamos... Claro. No llega nada. Así que cada uno tiene que, que buscar lo suyo. Y en ese buscar, Mili, ahí quisiera entonces pasar a, a otra temática relacionada con lo mismo, obviamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú, tu familia, pero también otros eh, familias y personas inmigrantes eh, fueron eh, enfrentando este, este problema de De la vivienda que se acrecienta por el terremoto Pero que en general era una problemática que ustedes vivían eh, Desde antes, sí. digamos Lo que tú dices, el hacinamiento, los arriendos caros eh, Malas condiciones de las viviendas, etcétera, etcétera eh, Claro Yo soy dirigente de un comité de vivienda ¿Comité de vivienda? Sí Ya De migrantes Nosotros, a raíz del terremoto, porque nosotros ya teníamos la visión de poder querer hacer algo para poder tener algo para nosotros, más que nada para nuestras familias que, que ya vienen en camino. Eh, yo, por ejemplo, estuve acá, ya mis compañeros me llamaron y me dijeron, oye, Emilie, queremos hacer esto, ¿qué tal si lo hacemos? y me animé porque dije una vivienda lo veo algo muy lejano y casi algo irreal pero dije bueno que pierdo hagamos yo soy del de, de, dirigente del comité pro vivienda Virgen del Carmen en Recoleta es el primer comité que está este con todos los papeles al regla estamos acreditados tenemos nuestro rut Eh, la municipalidad eh, ya tiene cuenta de nosotros, aunque no están ni ahí tampoco con nosotros, pero saben que existimos. ¿Dónde? No, no saben, pero que existe un comité. Mm. Y nosotros, a raíz del terremoto, pusimos más empeño en esto. Porque el hacinamiento, el de no poder tener una, una tranquilidad, puede estar libres por la casa de, de escuchar peleas quisimos salir adelante con eso pero no eso es muy difícil porque soñar con una casa siendo chileno es difícil cuánto cree usted que soñar con una casa siendo extranjero puede ser es el doble el triple de difícil, tener que aguantarnos de que vayamos al serbio a sacar un papel y te digan ¿y para qué quiere el papel? no, es que queremos nosotros como extranjeros tener nuestra casa y que se burlen de uno y te digan no, pero si la casa solamente es para, para los chilenos la casa es para los chilenos nada más, ustedes no tienen por qué estar viniendo a pedir casa en su país que no es. ¿Y así se los dicen de ah, claro? sí, así de claro. Así de claro. De que... ¿Cómo nosotros estamos exigiendo una, una casa donde no es su país? Si quieren una casa, vayan a su país a, a conseguir su casa. Pero con todo, Tenemos que tratar de salir adelante con eso. Seguimos nosotros como, como comité. Como vemos que lo de la casa es difícil, hemos estado metiéndonos en otras cosas también, como hacer este, actividades pro salud, ver para darle algunas becas de educación a, a nuestros niños, eh, asociarnos con otros comités para ver en qué lo podemos ayudar a ellos tanto ellos nos ayudan a nosotros porque con Warmipura nos ayudaron con el apadrinamiento hacia a nuestros niños. Gracias a Warmipura nos ayudaron para que eh, los padrinos de los niños sean unos canadienses y ellos cada cierto tiempo le dan como un, este, un un dinero le manda para la educación de los niños, es una yeah. ayuda y así muchas cosas que, que se vienen a, apoyando a los extranjeros, porque con lo que es la casa es muy difícil. Y en concreto, Mili, el comité eh, se crea entonces después del terremoto, ¿no es sí. cierto?, y de ahí en adelante Que ¿Ustedes realizan actividades, juntan dinero, sí. eh, qué cosas hacen? Digamos. ¿Cuál es como la dinámica del, de esta organización? ¿Cuánta gente participa? Es, nosotros somos más de 60 familias. ¿Más de? 60 familias. Ya. Somos más de 60 familias que estamos permanentemente viendo cómo es la posibilidad de poder llegar a tener la casa, pero muchos en el camino, porque éramos más de 60 familias pero en el camino como que va decayendo porque nos piden tener la permanencia definitiva y aparte de tener la permanencia definitiva nos piden tener 5 años aparte de tener la permanencia definitiva ¿cuántos años quieren que nosotros tengamos acá en Chile para poder Nosotros, por lo menos, tener la idea de tener una casa. Mm. Porque si a nosotros como extranjeros nos piden tener primero el, la visa de, eh, de trabajo, que eso es un año, la visa de trabajo es un año. Después, para poder sacar la, la visa de... Perman, no, de... ¿Cómo se llama el otro? Temporaria. Temporaria. La temporaria es como tres años más o menos. Y después de eso, poder sacar los documentos para poder este tener la definitiva. En mi caso, tuve la suerte, o no sé cómo decirlo, de que yo vine embarazada. Y mi hija nació acá. Y por mi hija, yo estoy haciendo mis trámites. Por vínculo con chileno Ah, por eso tú vas a tener tu tu permanencia. Sí, porque si no antes, digamos. Sí, porque yo ya tengo cuatro años. Ya voy a cumplir cuatro años acá y recién me, me va a salir la visa de lo que es permanencia definitiva. Pero hasta ahora no me sale. Y así como yo ya tengo un año sufriendo por por mis papeles para que estén totalmente en regla, hay otras familias de inmigrantes que tienen que pasarse años, años, esperando que les salga la permanencia definitiva. Y así tenemos que seguir, seguir esperando la permanencia definitiva y no sale. Y aparte de eso, ya teniendo la permanencia definitiva, tener que esperar cinco años más para poder presentar mis papeles y decir, ya, yo puedo soñar con una casa. Porque, por ejemplo, como te digo, yo recién estoy sacando mi permanencia definitiva y yo no puedo soñar con una casa. ¿Por claro, porque te faltarían cinco años cinco después años más. de eso. Exactamente. O sea, que esa es una es una ley que se dictó? Hace poco. Hace poco. Hace poco que se dijo que los extranjeros tienen que tener cinco años aparte de, de tener la permanencia definitiva. Aun cuando cumplan con todos los requisitos aunque de ahorro todo, todo. y todo eso que significa eh, de, de trámites para, para el serbio, digamos. Sí, aunque porque yo ya tengo el dinero en el, del ahorro, pero no me sirve de nada tener el dinero de lo que es para postular para la vivienda si me faltan cinco años y eso que eh, eso corre desde cuando yo ya tenga la permanencia definitiva claro y no la tengo todavía y en el comité de ustedes Pasa lo mucha mismo gente debe tener ese problema sí lo tiene por eso a veces quieren tirar la toalla ya es decir pero para qué muchas de las familias se ponen a llorar de impotencia de rabia de de decir pero por qué se nos niega esa oportunidad de poder Nosotros también tener algo digno para nuestros hijos. No, no, no. Es justo eso. Porque si nosotros, nosotros también trabajamos. Nosotros nos levantamos todos los días temprano para ir a trabajar. ¿Y por qué se nos niega esa posibilidad a nosotros? Solo por ser extranjeros. Porque nuestros niños son niños también. Como cualquier niño chileno. ¿Por qué negárselos a ellos? Porque nosotros como madres, como padres, ya no pensamos en nosotros. Pensamos en los pequeños que están por ahí, que no pueden jugar porque no tienen el espacio. Yo a mi hija la tengo totalmente estresada. Porque el sitio donde vivimos es más pequeño que esto. Donde vivimos nosotros. Una pieza, cuatro personas, uh -huh. con todo cama mesa solamente cocina solamente tenemos dos camas nada más claro porque entra dos camas nada más en una cama se lo dejamos a mi abuelita para que ella descanse bien y en la otra cama dormimos mi mamá mi hija y yo porque no no alcanza otra cama más porque a mí cómo me encantaría darle su propia cama a mi hija para que ella esté duerma tranquila porque ella cuando duerme patea queda miedo sí. Ya, se imagina cómo me levanto el día siguiente uh -huh. pero no me da la posibilidad Mili, y precisamente en, en relación a todo eso que tú estás señalando y yo digo como para ir eh, ya haciendo la reflexión eh, de, la, de toda esa problemática de, de, de la falta de acceso a, a la vivienda por ejemplo en el caso de los inmigrantes que para los chilenos también es difícil pero claro. en, otra, en otras son otras las condiciones sí, por eso digamos mismo claro te, te digo que si claro. para un chileno es muy difícil sacar una casa imagínate cómo es para nosotros en siendo extranjero es el doble o el triple de difícil exacto claro por eso mismo y por lo mismo entonces eh, ustedes como comité y tal vez con otros grupos organizaciones eh, inmigrantes ¿cómo visualizan esto en términos de proyección? Porque aquí hay un tema de, de vulneración de derechos también, por ejemplo, el acceso a una vivienda, una vivienda digna. Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes un poco el, el panorama y qué creen ustedes que debieran, o cuáles son las estrategias que piensan seguir o tratar de, de, de tomar, llevar adelante para, para ver si se puede revertir de alguna manera esta, esta situación? Eh... La verdad que lo vemos muy difícil en la situación de que podamos nosotros poder este, estar dentro de, de esa posibilidad de poder tener nuestra casa por ayuda. Así que lo que hemos decidido dentro del comité es seguir haciendo actividades, seguir poniendo plata en, el, en la cuenta, Y nosotros, por nuestros propios medios, comprarnos un terreno. Porque de otra posibilidad no hay. Se nos hace demasiado difícil poder soñar a que nos puedan dar una ayuda para la casa. Así que si nos hemos esforzado el doble, tenemos que, el triple, de poder tener más dinero para poder eh, comprar un terreno. Y dentro de ese terreno, construir las casas para todas la, las personas eh, y vivir así como, como podamos, pero ya algo para uno mismo. Porque es algo que a veces duele, duele estar fuera de tu país Y que por todo lo mismo que pasas, discriminaciones, maltratos, te sacan del trabajo, injustamente. Porque yo en este momento, como te conté, estoy pasando un momento muy difícil con lo que es del trabajo. Pero no puedo salir del trabajo. Por lo mismo que estoy trabajando por mis papeles que todavía no me salen y de eso se aprovechan de que no salen mis papeles y me dices si no trabajas te vamos a echar y no puedo conseguir otro trabajo sin mis papeles se aprovechan mucho de eso te discriminan por ser peruano se burlan de ti pero tú tienes que echar la cabeza sin poder reclamar nada porque si no ahí mismo te echan Es difícil para uno enseñarle a tus hijos a querer algo y no poderlo lograr. Al decirle a tu hijo, algún día vamos a tener un, la casa, hija, donde tú puedas jugar, donde puedas correr. Y que tú en tu realidad veas que no se puede. Veas que todo el esfuerzo que tú tienes se va de bien a un saco roto. Porque así como me pasa a mí, le pasa a muchos inmigrantes que se esfuerzan por sus hijos para salir adelante y no lo logran. Por eso muchos tiran la toalla y se van nuevamente a nuestro país. Pero allí tampoco la solvencia económica está buena. Por eso nuevamente se regresa. Y tienen que seguir con la cabeza agacha. Sufriéndola. Pero con un pan en la boca. ¿Qué más se puede decir? Claro. No, solo quizá eh, si tú vislumbras alguna pensando en que hay otros actores también, uh -huh. hay otras organizaciones, que quizás se pueda ir, eh, con toda la dificultad que efectivamente tú uh -huh. señalas, se pueda ir avanzando en, en, en la ampliación de derechos, ¿no? frente a, un, a una situación que está tan instalada en Chile. o sea, En Chile efectivamente en la realidad de los inmigrantes es, es absoluta. Entonces este país, esta sociedad tendrá que abrir eh, espacios de alguna forma para que los migrantes Uy. y también los migrantes gan eh, eh, llevar adelante acciones y estrategias para no para pedir, sino que para tomarse los derechos que le corresponden. Pero es que eh, si en este, hasta este tiempo lo hemos, lo hemos pedido, se nos ha negado, ¿qué será que es? si exigimos algo, nos mandarán, pero volando a nuestro país porque no dicen, ¿cómo vas a exigir algo que no, no te corresponde? Son cosas que suceden mm. Bueno, pero tú eres dirigente tienes harta fortaleza, así que por ahí, tal vez, eh, junto bueno, con otra... es que también sabes que, que yo para, para esto me sirvo bien porque tengo un carácter un poquito difícil Pero me gusta, me gusta que no se, se pase a llevar nuestros derechos. Porque no porque somos inmigrantes, cualquiera va a venir y te va a decir, no, tú eres inmigrante, no sirve. No, discúlpame, ¿por qué? pues Si nosotros somos inmigrantes, pero nosotros también pagamos todo lo que nos tienen que exigir para que estemos aquí, pagamos los papeles, pagamos... Eh, la alimentación, pagamos todo, a nosotros nadie nos da nada gratis. Exacto. Así como cualquier chileno, nosotros pagamos luz, agua, teléfono, pagamos todo. ¿Por qué ahora se nos va a trabar algo que también por derecho nos no corresponde? Así que mi comité va a seguir, de una u otra forma, pero va a seguir. sé o sea que no, no con ayuda de poder un subsidio o algo, pero de alguna forma somos peruanos, y como peruanos sal sabemos salir para adelante y vamos a hacer de todo power para salir adelante. Eso sí, somos de una raza guerrera, luchadora, que no nos tiramos para abajo tan rápido. Así que tal vez en unos años más nos volvamos a encontrar y te digas, mira Miriam, lo logré, me saqué el alma, pero lo logré, y todo para mi hija, para todo el amor que tengo para mi hija, porque ella es mi vida, y todo para ella. Ya pues Mili, bueno, te agradezco mucho entonces tu, tu testimonio, tus palabras, y que hayas compartido tus experiencias con nosotros. ¿Mm? Será hasta pronto, pues nos estaremos viendo. Sí, eso definitivamente. Sí. <ríe> Muchas gracias, Mili. Muchas gracias. ¿Mm? Gracias.